Cuentos de hadas españoles Al este del sol, al oeste de la luna Era así una vez, un pobre campesino que vivía en una pequeña cabaña en ruinas En un lejano pueblo junto a su esposa e hijos Su hija más joven se llamaba Ra Ra era tan hermosa como sabia Llevaba a la mula del granjero al bosque para pastar al amanecer Y cantaba todo el día junto a los pájaros y las flores Solía volver al anochecer. Una tarde, justo cuando acababa de regresar y estaba ayudando a su madre a cocinar sopa, llamaron a la puerta del granjero. Lo conseguiré. El campesino abrió la puerta y vio un oso frente a él. Oh. Por favor, no tenga miedo, señor. No le haré daño. ¿Quién es, cariño? Nadie, tranquila. ¿Qué, qué, ¿Qué... es lo que quieres? Vivo en un castillo más allá de las tres montañas. Me siento muy solo. He escuchado a tu hija cantar en el bosque. Ella realmente tiene la voz de un ángel. Si ella me cantara todos los días, durante el próximo año, le pagaría tan generosamente que nunca más conocerá la pobreza y podría tener todo lo que necesite. ¿Cómo voy a enviar a mi hija con un oso? Como puede ver, no soy un oso normal. Me aseguraré de que esté bien cuidada y de que sea feliz. Debo preguntárselo primero. Espera aquí un segundo, ¿vale? Entonces el campesino entró y habló con su familia. Nuestra hija no se irá con un oso. Pero madre, dice que nos pagará generosamente. Necesitamos el dinero. Necesitamos un par de mulas nuevas. El techo necesita una reparación, zapatos nuevos y ropa para todos. Pero estarás muy lejos de nosotros Será solo un año, madre Además, ¿es que no recuerdas la profecía? Esto no puede ser No lo sabemos Padre, madre, ¿qué profecía? Algo que un adivino dijo que pasaría cuando cumplieras 18 años Y los has cumplido la semana pasada Bueno, ¿y qué dijo? Que cuando cumplieras 18 años, emprenderías un viaje que te convertiría en una reina nada menos ¿Qué? No, sea como sea, no puedo dejar que mi hija se vaya con un oso Mira, si ese oso fuera peligroso, ya nos habría atacado, querida Tienes razón, creo que tengo que ir Ra decidió ir con el oso El oso le pidió que se sentara sobre su espalda y que sostuviera su abrigo mientras corría a través de las tres montañas, hacia su majestuoso palacio. «¿Aquí es? Este será tu hogar durante el próximo año, mi Lady. Y si necesitas cualquier cosa, simplemente toca la campana de plata y tus deseos se cumplirán. Pero, por favor, no salgas al jardín después del atardecer». «Gracias, señor oso». «Debes tener hambre. ¿Quieres estofado caliente?» Sí, me gustaría muchísimo. Ra se comió todo lo que había en el plato y luego deseó irse a descansar porque estaba muy cansada. Ra tocó la campana de plata e inmediatamente apareció la cama más suave que jamás podría haber imaginado, con cojines de seda blancos y dorados. Todos los días, Ra le cantaba al oso por la mañana y se sentaban y hablaban durante todo el día. Pero el oso desaparecía justo antes del atardecer y nunca le decía dónde iba. Una noche, Ra no pudo dormir, así que salió a pasear por el palacio y, de repente, escuchó la música más hermosa que jamás haya asistido. En algún lugar del jardín, junto a la hermosa fuente, alguien tocaba el violín. Ella no podía ver quién era. Quería salir, pero recordó que el oso le había pedido que no saliera al jardín después del atardecer. Por lo que se quedó allí... Cautivada por aquella melodía Durante meses aquello continuó Ra le cantaba al oso de día Y de noche escuchaba la música que alguien tocaba en el jardín Ella estaba feliz con el oso Pero Ra echaba muchísimo de menos a su familia Entonces se puso triste Una mañana Tus canciones antes eran hermosas Pero hoy sonaban muy tristes ¿Cuál es el problema? ¿Algo te está molestando? hecho mucho de menos a mi familia llevo muchos meses sin verles puedo llevarte con ellos si quieres ¿lo harías? por supuesto pero por favor prométeme que nunca les contarás todo lo que has visto aquí lo prometo entonces el oso llevó a Ra de vuelta a la casa de su padre que ya no era una choza destartalada sino una gran mansión y no había ningún signo de pobreza en aquella casa Hubo un gran regocijo cuando la familia vio a Ra. Mamá, papá, Ra, mi querida niña, cuánto tiempo ha pasado sin verte. ¿Cómo te ha ido, hija mía? ¿Y cómo le va a usted, señoroso? Estoy bien, señor. Volveré mañana para recogerla. Te echábamos tanto de menos. Bueno, ¿y cómo es aquello, Ra? Déjala comer en paz. Ra, ven a la cocina conmigo, por favor. Ayúdame con el postre. ¿No decías que querías que comiera en paz? Termina de comer. Ven conmigo, Ra. Ra, cariño, dime. ¿Va todo bien por allí? ¿Hay algo inusual que esté pasando allí? Madre, todo va muy bien. Estoy segura. Tienes buen aspecto. «¿Pero te parece que haya algo inusual en la mansión del oso?» Ra quería contarle a su madre todo sobre la misteriosa música que alguien tocaba todas las noches con tanta desesperación que de repente olvidó que el oso le había prohibido hablar sobre eso. Y entonces se lo contó todo a su madre. «Bueno, cuando vuelvas al palacio del oso y escuches la música por la noche, escóndete detrás de la fuente y quédate allí». Cuando él vuelva para mirar su rostro en la fuente, tú podrás ver su rostro reflejado en el agua. ¿Y quién es? Pero madre, el oso me ha prohibido entrar al jardín. Bueno, estás allí con él para cantarle y no para obedecer órdenes. Haz lo que yo te digo. Así que la noche siguiente, cuando Ra había vuelto al palacio del oso, aunque estaba muy cansada, permaneció despierta esperando a que comenzara la música. Después salió de puntillas al jardín y se escondió detrás de la fuente Al amanecer, ella miró hacia el agua y una figura vino a lavarse la cara Y allí en el agua, vio la cara más bella y hermosa que jamás había visto en su vida ¡Dios mío! ¡Eres tan hermoso! ¿Oh? ¡Tú! ¡Has desobedecido mis órdenes! Lo siento, pero tenía mucha curiosidad Si hubieras esperado un mes más, podría haberme liberado Pero ahora la maldición nunca se romperá Mira, lo siento, tiene que haber algo que se pueda hacer Me convertí en esto debido a una maldición de la bruja Elora Ella quiere que me case con su hija porque cree que su hija debe casarse con el hombre más guapo del mundo Cuando me negué, ella me maldijo Y me dio un año para encontrar un amor Te había encontrado Ra, pero lo has arruinado todo y ahora tengo que ir a su palacio Pero tú me gustabas, incluso cuando eras un oso Eso no podría librarte de la maldición Hay una manera, pero es imposible Dime, haré lo que sea Elora vive en un castillo al este del sol y al oeste de la luna Debes llegar allí en siete días y siete noches Es la única manera Espera, ¿dónde está ese lugar? Ra nunca se rendía Así que caminó durante cinco días y cinco noches Por los bosques más profundos Preguntando a todas las criaturas y aves que encontró Si sabía dónde estaba el castillo de la bruja Elora Al este del sol y al oeste de la luna Pero nadie parecía saberlo Al sexto día... Vio a una señora mayor. Hmm. ¿Estás buscando el castillo de la bruja Elora, Ra? Sí. ¿Sabes dónde está? Dicen que está al este del sol y al oeste de la luna. Yo no sé dónde está, pero alguien lo sabe. Creo que deberías ir a la Casa del Viento del Norte. Si alguien lo sabe, tiene que ser él. Si alguien puede llevarte allí, será... Será él Gracias ¿Y cómo llegó a la Casa del Viento del Norte? Mi caballo te llevará allí Y cuando lo hayas hecho Susurra en su oído que quieres volver a casa Y él volverá a mí Lleva esto contigo Puede que te sirva de algo Muchísimas gracias La anciana silbó Y apareció un caballo Ra cabalgó lejos, muy lejos Hasta que llegó a la casa del viento del norte De los siete días y siete noches que tenía para llegar al castillo de Lora Al este del sol y al oeste de la luna Esta era la sexta noche Ella le contó todo al viento del norte El castillo al este del sol y al oeste de la luna Estuve allí una vez Pero está muy lejos Por favor, señor, necesito llegar allí mañana por la noche Consumiré toda mi energía para llegar hasta allí Tendré que pasar toda la noche preparándome para el viaje Partiremos al amanecer Hasta entonces, descansa aquí Entonces Ra descansó en la Casa del Viento del Norte Y a la mañana siguiente al amanecer Ambos partieron hacia el castillo, al este del sol y al oeste de la luna Volaron todo el día y la mayor parte de la noche Hasta que finalmente llegaron al castillo de Lora Bueno, esto es todo No puedo volar ni un segundo más Ahora debes seguir sola desde aquí Gracias, señor Viento del Norte, muchas gracias Ahora sigue Apenas te quedan unas pocas horas antes del amanecer del octavo día. Ra corrió hacia el palacio. Elora le vio venir y encarceló al príncipe en las siete prisiones para mantener a Ra alejada de él. Ya veo que estás aquí, pero solo has llegado al castillo al este del sol y al oeste de la luna, y no al príncipe. ¿Dónde está él? En las siete prisiones. Si puedes llegar a él antes del amanecer, veremos qué pasa con la maldición. Entonces llevadme. ¿Dónde están esas prisiones? Muy bien. Entonces, los guardias de Lora la llevaron a las siete prisiones y la dejaron allí. Allí, en la séptima prisión, estaba el príncipe. Cuando estuvo sola, Ra sacó la llave que la anciana le había dado y abrió cada una de las siete puertas y alcanzó al príncipe. ¿Tú? ¿Estás aquí? Sí, te encontré. La maldición se romperá. No, aún no. Elora debe tener otro as bajo la manga. Vaya, vaya. Te las has arreglado para llegar hasta él, ¿verdad? Bien, bien hecho. Y le librarás de la maldición, ¿no es así? Tú estás en mi castillo, en mi prisión, y esperas que yo lo libere. Debe casarse con mi hija Pero, según la maldición Según la maldición, si mi amor llega antes del final de los siete días y las siete noches Puedo elegir con quién me caso Bueno, la maldición dice que si el amor llega antes del final de los siete días y las siete noches Tú puedes poner una condición que tu novia debe cumplir para poder casarse contigo Y no hay ninguna condición que mi hija no pueda cumplir Yo no amo a tu hija Ella nunca será feliz conmigo, Elora Amor, eso son tonterías Dime tu condición Bueno, deja que el amor sea la condición Cuando dos personas se aman Sus corazones laten a la vez Y qué mejor manera de comprobar eso Que con la música Mi hija canta maravillosamente ¡Condición aceptada! Entonces se las arregló para que el príncipe tuviera su violín. La hija de Lora trató de cantar al son del violín, pero no pudo. ¡La, la, tú y yo para siempre! ¡Para! ¡Deja de hacer tanto ruido! Entonces llegó el turno de Ra. La, la, la, la, la, la. Estamos, Estamos destinados, destinados a estar, a estar juntos. juntos. El príncipe tocó y Ra cantó, y juntos crearon una melodía tan fascinante que incluso Elora quedó estasiada. ¡No puedo entenderlo! Mi hija también canta muy bien. ¿Pero por qué no ha podido cantar con el príncipe? Porque nosotros no nos amamos y, por lo tanto, nuestros corazones no pueden latir juntos, mientras que el de Ray y el del príncipe... ¡Sí, que se casen, madre! ¡Libéralo! Entonces Elora liberó al príncipe de su maldición y ella y su hija desaparecieron para siempre. Dios sabe dónde. Ray y el príncipe abandonaron el palacio y vivieron sus vidas felices y juntos para siempre.